comenzamos en la hora hablando de Greta Zumber, la niña a la que no dejan ser niña, la niña que algunos utilizan, muchos utilizan en la lucha contra el cambio climático, como si fuera algo que sería necesario hacer. Le están jorobando la infancia a esta niña que ahora dicen que tiene un doble. Un doble en el pasado. Y sabe mucho de esto por cosa propia. Sí, no, no entiendo por qué traemos esta noticia en la sección del bulo del misterio, porque es absolutamente real. Sí. sí Existimos una sociedad secreta que nos dedicamos a viajar por el tiempo, del pasado al presente y al futuro, y Greta es una coleguita. O eso, por lo menos, es bueno, lo eh, que creen. Eh, los, los, ¿no? los Vamos arbolautas. a contar por qué hemos dicho lo que hemos dicho. Porque tú tienes también un doble en el pasado que apareció en el nodo incluso sí, sí, en una en un nodo pero tal cual eh, pero o sea, no, sí, sí, o sea, inquieta un poco la verdad es que un poco, un poco. Digo, mucho, molaría mucho? también encontrar un doble en la actualidad que seguramente, sí, seguramente que no habrá, hay gente claro creo, pero, pero seguro que hay gente pero es decir, ese doble en el nodo Un nodo del año 1964. 50. Bueno, es igual. Que yo ni había nacido. Eh, pero ya estaba allí. Ya estaba. Un personaje absolutamente igual a Manuel Carvellal. Absolutamente igual. Nadie, nadie, absolutamente nadie diría que no es Manuel Carvellal. Pero es un nodo de 1964. Pero es que ese personaje, ese Manuel Carbellal el de 1964, está examinando a un vidente. Eso es lo sorprendente. Claro. ¿sí? Porque, además, esa, ese descubrimiento lo hizo Moisés Garrido, que es un maniático de los, de los vídeos antiguos. De los nodos. De los nodos, sí. Y viendo un nodo... Que hizo, hizo nodos, captura, eh, No lodos. Nodos. Hizo la captura de pantalla, luego me envió el, el vídeo entero, y si ya me sorprendió ver esa imagen... Lo que más me sorprendió es que es una pieza del nodo sobre una vidente que trabajaba en Madrid, hay un corrillo de personas observándola, y uno de ellos pues es ese, ese doble. Y lo que ha pasado ahora es que ha ocurrido exactamente lo mismo con Greta Thunberg, que eh, mientras ella viene hacia España precisamente para asistir a Madrid la cumbre en el clima, de Madrid eh, atravesando el Atlántico es que esto tiene su coña es que no podía haber salido mejor atravesando el Atlántico en un, en un barco en un catamarán en que le han eh, permitido hacer ese viaje eh, pues en eh, se publica una fotografía que pertenecía al archivo histórico de la Universidad de Washington datada en 1898 en el que aparece un grupo de tres niños sacando agua de un pozo en una mina en Yukon, en Canadá y una de las niñas que aparece en esa imagen parece es exactamente igual a, a, Greta. a Greta claro, han subrayado de forma yo creo que un poco artificiosa Eh, y un poco sensacionalista, que el parecido es tan sospechoso porque las dos llevan trenzas. Hombre, cosa que en una niña de 1800... No nada, no, 98, ¿no? No, pero sí, no sí, solo sí. eso. Es que las dos suelen usar un gorro de lana. O sea, la niña de la foto tiene un gorro de lana, y Greta, y yo, y tú seguramente también, también tiene un gorro de lana con el que aparecen en alguna foto. Pero a mí lo que más me ha gustado es que algún conspiranoico ha dicho... Qué curioso que esta fotografía aparezca cuando Greta está cruzando el Triángulo de las Bermudas. Ahí, ahí, ahí. Amigo, ahí está el tema. En ese catamarán rumbo a España. Y ya pues algunas personas sugieren que Greta es una viajera del tiempo que ha venido desde el pasado para Avisarnos. salvarnos del cambio climático, que lo lógico es que viniera del futuro, no del pasado, <risa> pero bueno, <no> sé, <risa> que, que, bueno, el caso es hilarlo, ¿no? Y, sí, y esta imagen viene a unirse a toda una colección de imágenes que existen ya de Nicolas Cage, de, bueno, de un montón de personajes conocidos, cuyos dobles, entre comillas... hay dobles de Nicolas Cage? Sí, sí, bueno, y triples, ¡Madre mía! Y bueno, y hay, ¡Madre mía! Y hay, hay, hay una, hay sí. una colección <risa> extraordinaria. <risa> Claro, sí, no, una... pero es, es que además hay gente que directamente, pues hay actores y otro tipo de personajes famosos que contactan con esos dobles para actos y quitarse de historias y luego también se tiene conocimiento de otros que se saben que son muy parecidos a personajes famosos y se aprovechan y se cuelan en sitios sí, beat, en este caso, la, la y hacen de todo lo que quieren y de verdad que hay, esto ha estado en internet, hay páginas y páginas eh, yo se lo estaba comentando Hombre, hay colecciones alucinantes pero de gente que afirma no no que esto, que somos, claro. porque a mí me incluyen que somos crononautas que claro. hay, hay pertenecemos hay una página... al ministerio del tiempo y nos dedicamos a ir de aquí para allá Y al haberse digitalizado los bancos de imágenes de muchas universidades, de muchos archivos, claro, pues hay gente que encuentra parecidos razonables o muy razonables eh, identificándolos con personajes conocidos de la actualidad. Solo eso, pero que ha generado toda una corriente, sí, sí, sí. una teoría de la conspiración de que, bueno, pues existen los crononautas que viajan al pasado y que tienen la mala suerte de que nos pillen con una cámara inoportuna, pues a mí me pillaron en el 64, ¿ves? A decía, a que pillaron una, el 1898. decía que hay una página en, en Facebook que es muy curiosa, que se llama Twin Strangers, eh, do, dobles eh, eh, extraños que mantiene eh, es una chica, una iniciativa de una chica que buscaba su propia doble y finalmente la encontró. La verdad es que son dos gotitas de agua. Mm, eh, la naturaleza tiene esas cosas, eh, se repiten las formulaciones nos creemos que somos eh, únicos y, y, y muy particulares y resulta que la materia ocasionalmente pues se, se combina de esta forma maravillosa y hace dobles de nosotros mismos, ¿no? pero más allá evidentemente de las teorías conspiracionistas que no comparto en absoluto Qué horror, o sea, sugieres que puede haber otro Bruno Cardeñosa por ahí, no, no solo eso pues, habría, sea, igual sí, de según en... la teoría habrían siete, o sea, tú imagínate, ¿Siete? Ah, es, y, y seguro <risa> bueno, sí que se a nosotros ha nos ha tocado el gruñón, ¿eh? <risa> <risa> <risa> algo, algo hicimos en otra vida, algo malo hicimos en otra vida, ay, por sí. Dios. seguro que habrá por ahí un Bruno Carriosa que sea un cachondo mental, feliz, claro. ay, ay, oye, ay. Pero, oye, yo oye. soy feliz y soy un cachondo mental, pero gruñón. Cuando está durmiendo cuando está durmiendo. A la Bigfoot, venga, a vociferas. Mamífero, que eres un mamífero. Bueno, pues el bulo del misterio es esa fotografía, esa imagen, ese doble en el pasado de la niña de moda Greta Thunberg, la del de cambio climático, ese icono, esa niña eh, que han utilizado y que están utilizando unos y otros. A mí me da una pena tremenda personalmente me parece que no le dejan ser lo que es, una niña. Y ella se deja utilizar también, pues, ¿por es una niña? ¿no? Y, y aclaremos por pues, claro. si hay algún imbécil que luego en algún foro pone y dice, has reconocido Carballal, que viajan en el tiempo, que no, que no, que era una coña, ¿eh? Sí, sí, Como sí. Lo de Vox, sí, sí, mejor que que no lo no. Digas, Es una si coincidencia, acaso. es una coincidencia nada más. Bueno, pues hasta aquí el bolo del misterio, Manuel Carbayal Muchas pues gracias. Gracias, es placer. Gracias a todos, Mado Martínez, eh, gracias. Buenas noches. Josef Quijarro, gracias. Buenas noches. Juanjo Sánchez Toro, gracias. Hasta luego chicos. Y ahora, mucho más misterio, nos remontamos al pasado y al presente, pero esta historia es fascinante.